Ecos del pasado Los fenómenos se comenzaron de forma abrupta, repentina... ...y finalizaron de esa forma... ...es un caso riquísimo de poltergeist, ...pero es un caso en el cual lo más han destacado... ...es que alguien, una fuerza invisible... ...parecía lanzar desde no se sabe dónde... Piedras, piedras contra la gente que estaba en esa casa. Es uno de los casos en, de Casa Encantada en poltergeist De los que vamos a hablar esta noche en Ecosen del pasado con Laura Falcolara Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno Un caso que demuestra que aunque el fenómeno polterguesa no es agresivo Hay algunos casos que nos hacen pensar que por lo menos No sé si agresivo, pero violento un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a pensar que mucha gente confunde la palabra poltergeist pues como pasa en la película, ¿no?, por decir alguna cosa. Es decir, lo confunden con un fenómeno que tiene que ver con entes o con espíritus que se manifiestan de forma violenta. Y, de hecho, muchas veces se utiliza de forma incorrecta porque realmente poltergeist, eh, el, el poltergeist en sí es más que un fenómeno que normalmente está producido por alguien físico. Tiene más que ver con lo psíquico, con lo físico, con lo psicológico que no con un ente o con un fantasma. Me gustaría empezar así para aclarar un poco y situar a la gente Porque además este caso que vamos a tratar, que es un caso que apareció publicado en la revista Año Cero en el año 2004 y fue investigado por un eh, investigador eh, argentino bastante reconocido en el país, es un caso típico de lo que deberíamos entender por poltergeist y es el caso de Andrés Benier. Es un caso típico, además eh, típico. En el sentido también de algo que decíamos de la presencia en este caso, luego lo habremos, pero también que parece que demuestra que hay un perfil, en este caso un niño que siempre está presente, un niño adolescente presente en este tipo de episodios. Normalmente el, el POR te veis, en un porcentaje muy alto, además eh, la mayoría de estudios coinciden en ello, es producido por eh, una persona que está en un alter, estado alterado de conciencia, en estado de estrés, en estado quizás de nerviosismo, que a veces tienen problemas incluso psiquiátricos en algunos casos, y suele coincidir mucho con adolescentes, que es una época que como todos sabemos las hormonas y todo el organismo está un poco des, de, de, desajustado en todos los sentidos, eh, que eh, en esos momentos puntuales donde su organismo o su psique no está en paz, provoca efectos físicos, provoca lo que llamaríamos una, una un efecto simétrico. Entonces, bueno, en este caso, eh, como bien dices, hablamos de... Teóricamente hablamos del, de un caso en donde el eje parece ser el epicentro, el fenómeno parece ser un adolescente. Y, y, todo, todo empieza... y todo empezó, como decía yo anteriormente, ¿no? con el lanzamiento de una piedra que no se sabía de dónde venía. Efectivamente, empezó un 25 de febrero, donde de repente una piedra eh, rompe un cristal. Eh, siempre ocurren los fenómenos, en este caso siempre ocurren cuando la familia está dentro de la casa, no suelen ocurrir cuando están fuera. ...el caso es que estaban todos dentro de la casa... ...y lo que te digo, un cristal rompe... Una, una, ...una piedra rompe un cristal... ...lo primero que pensaron evidentemente... ...como pensaríamos todos es que un crío jugando... ...ha tirado una piedra... ...salieron de la casa pero ahí no había nadie... ...esto fue una cosa aislada... ...pero es que eso cada vez fue a más... ...al día siguiente la noche del 26... ...Mónica que era la madre de la familia... Presencia completamente atónita, un bombardeo de piedras hacia su casa, un bombardeo que dura seis horas para ser exactos y un bombardeo del que además no ven ni gente ni nadie que esté tirando piedras, lo cual todavía se hace más sorprendente. El caso es que, eh, bueno, eh, atónita, no sabe qué hacer con esto, pero deciden quizás... ...ver qué pasa al día siguiente... no, ...en ese momento no llaman a la policía... ...esperan... ...no saben si pensar que ha sido un grupo de... ...de quizás de adolescentes... ...haciendo una gamberrada... ...aunque no han visto a nadie... ...pero deciden esperar al día siguiente... ...al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo... ...y en este caso se perpetúa durante diez horas... Tú imagínate diez horas... ...con intervalos irregulares... ...de mayor y menor intensidad... ...de algo que no sabes qué es... ...que va tirando piedras contra tu casa... ...que agujerea cristales... ...porticones, cortinas incluso eh, que claro cuando entra dentro de la casa pues golpean muebles o sea en ningún caso también es cierto golpea a ninguna persona jamás durante todo el proyecto y todo el proceso ...en que ocurrió esto... ...nunca ninguna persona salió dañada... ...simplemente objetos físicos... ...esto es muy llamativo... ...porque da la sensación de que... ...esa fuerza sea cual sea... ...parece que ve... ...dónde eh, está el peligro... ...puede ser muy violento... ...pero sin embargo... Eh, ...parece evitar lo que puede ser peligroso... ...para las personas... ...en este caso... ...una piedra contra una persona es peligrosa... ...bueno pues... ...se evitaba... ...es como si viera lo que estaba ocurriendo... ...dentro de esa casa... Pero ...es más... ...no solamente parece que esté viendo... ...lo que ocurre dentro de la casa sino que también eh, se dan cuenta que muchas veces la trayectoria de estas piedras es físicamente imposible. Es decir, mucho, en muchas ocasiones, para llegar al objetivo, la piedra hace una serie de movimientos que son anómalos, no, son lo siguientes. O sea, cuando por primera vez esta familia ha visto a la policía, la propia policía es testigo de los hechos, ve cómo vuelan piedras, intentan localizar de dónde vienen las piedras y son absolutamente incapaces Pero lo que más os deja a, a esta gente es precisamente ver eso, que algunas piedras parten de un punto A para llegar a un punto B, igual haciendo una parábola imposible. Lo cual llama muchísimo la atención y hace pensar que algo controla la trayectoria de esa piedra, algo que evidentemente es invisible. Ese algo invisible que eh, pudo llegarse a formular como hipótesis, eh, pero se descartó, ¿no? Porque la policía intervino y la policía, entre otras cosas, en desperto, descartó que alguien estuviera detrás del fenómeno, que fuera una persona que estuviera gastando, vamos a decirlo así, una broma. Absolutamente, es lo que te decía. Ellos estuvieron mirando a diestro y siniestro y eran incapaces de ver a nadie físico que realmente eh, tirara las piedras. No estamos hablando de un solo agente, estamos hablando de varios agentes y de varios días que duró pues, este, este tipo de fenómenos. Y en ningún caso fueron capaces de ver cuál era el origen de estas piedras. ¿Cuándo empiezan quizás a ver la luz o a, o a pensar que tienen una solución o bien una explicación para el fenómeno? ...esto, pensemos que esto ocurre durante varios periodos, periodos además bastante largos... ...por ejemplo, el primer periodo va del 26 al 29 de febrero, el segundo del 1 al 3 de marzo... ...luego va a haber otro periodo del 16 al 18 y del 25 al 28 de abril... ...y nuevamente del 2 al 3 y del 12 al 18 de mayo... ...cuando analizan todos estos fenómenos se dan cuenta de que siempre coincide... ...que uno de los hijos está presente en la casa... Ese hijo, eh, cuando está en la casa y está consciente y despierto, eh, es bastante frecuente que ocurran estas cosas. Cuando el niño no está en la casa o el niño está dormido o medicado, porque era un niño que sufría un grave problema de trastorno, aparte de TDA, de otro, de otro tipo de afecciones psicológicas que hacían que el niño tuviera que estar medicado incluso por una especie de epilepsia, Cuando el niño estaba fuertemente medicado, eh, medicado tampoco ocurrían estos fenómenos, solamente cuando el niño estaba en casa, despierto y no medicado. Ahí empezaron a establecer un patrón que les llevó a la pista de poder pensar que igual lo que estaban viviendo era lo que decíamos, no un, efect un efecto psicocinético sobre los objetos, o sea, alguien con capacidad de influir mentalmente, de establecer un campo de fuerza mental sobre objetos y de moverlos y desplazarlos. O sea, que la cosa se va complicando, digámoslo sí. así, porque claro, ¿qué haces con eso?, Claro, que ese es el tipo de fenómenos eh, que están asociados a este tipo de, de casos, eh, los fenómenos eh, pk PC, eh psicokinéticos en este caso. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió después? Porque el, el tema... fenómeno acabó o no acabó. No, no, no, y pensemos además que incluso los vecinos llegaron a llamar al cura local, pensando es verdad, sí, que estábamos sí. hablando pues de eso, de un fenómeno... De que parece siempre, el cura local ¿no? hace como desorcista, entre comillas, lo desorcista, pero, pero eh, parece caso... que la persona que se acude siempre en cualquier cosa de este tipo, ¿no? Bueno, eh, el desconocimiento ante el pavor, los vecinos avisan al cura local y vienen tres sacerdotes a falta de, un, de uno, visitan la casa, analizan la historia además vienen dos videntes también Daniel Ercini y Marcelo Ber, Berdini, eh, y todos ellos coinciden que esto no tiene nada que ver con espíritus, que no hay ningún tipo eh, de ente que esté agrediendo la casa, ni ninguna especie de manifestación demoníaca, ni nada que se le parezca, pero sí que por ejemplo los videntes llegan a la conclusión que hay una fuerza poderosa, un campo energético que genera estos movimientos, pero que no procede de un espíritu. Eso también vuelve nuevamente a apuntar hacia el chico que probablemente parece el eje de toda esta fenomenología. De hecho, por ejemplo, la madre eh, hay uno de los fenómenos que ocurren, que la madre le sorprende muchísimo, ...y es que está sentada con su hijo pequeño Ezequiel... ...frente a la ventana de casa... ...cuando una de esas piedras entra... ...pasa entre los dos finamente sin golpearlos... ...algo muy difícil porque estaban muy juntos uno al otro... ...y cuando llega hasta la mesa la piedra... ...en vez de deslizarse por la mesa... ...y llegar al final de su recorrido se para en seco... ...o sea como si realmente alguien hubiera guiado a esa piedra... ...de forma casi matemática a través de ellos dos, y luego lo hubiera parado fijamente en la mesa eh, en, en aquel mismo instante. ¿no? Esto todavía da una, una pista más de que eso parece algo realmente conducido, producido y eh, controlado por alguien, eh, por una psique humana. El y, caso y que es que... que veía, como decía anteriormente, que parecía que veía de alguna forma eh, lo que estaba pasando en la casa. Efectivamente, el caso es que Andrés, que es el nombre de, del hijo... Eh, es efectivamente ese epicentro ese, ese eje de la actividad eh, psicocinética y parece realmente que él es el foco así que bueno, empiezan a ver a analizar qué pueden hacer, de hecho como te decía antes, eh, empiezan a medicarle eh, nuevamente con las medicinas que había tomado antes de que todo este fenómeno ocurriera Y efectivamente, durante el periodo que está medicado el niño, pues la actividad cesa. Pero claro, tú tampoco puedes tener a un niño medicado eternamente. Evidentemente. Eh, en una desesperación... Aunque se demostró, hay un informe que habla de que el 70% de los fenómenos eh, asociados a este episodio, eh, de las vidas de lo que sea, el 70% de los episodios se fue en presencia del niño y el niño no era el causante, pero algo tenía que ver o parecía que tenía algo que ver con el niño, ¿no? Fíjate que el padre, en, una, en un ataque de desesperación, viendo que tampoco podía tener a su hijo continuamente medicado, decide llevárselo 17 días fuera de viaje para ver qué ocurre. Pues bueno, durante estos 17 días no hay rotura alguna. La paz es absoluta en el hogar, y solamente a la media hora de volver el niño a la casa, vuelve a producirse otra vez esa especie de ataques absurdos y, y, y incontrolados de piedras que atraviesan absolutamente todo. Llega hasta tal punto que en una de las ocasiones que están tranquilamente en la cocina, se oye un gran estruendo, habían tapeado gran parte de las ventanas, puesto maderas precisamente para evitar esa rotura de cristales, pues vuelven a oír un ruido como de rotura de cristales y cuando se acercan al comedor se dan cuenta que una piedra que ha aparecido de la nada porque no hay ninguna rotura que provenga del exterior, ha roto la pantalla del televisor, como si la piedra hubiera vamos, aparecido de la nada dentro de la casa. O sea, ya llega hasta ese punto el efecto que se produce ¿no? ante el desconcierto y evidentemente el miedo de los padres que no saben cómo actuar con esto. Esto duró muchísimo tiempo, de hecho no conseguían de ninguna manera que cesara esta esta fenomenología. Y con el tiempo, como suele ocurrir con el 90% de estos fenómenos de los poltergeist, poco a poco fue cesando, pero sin una explicación tampoco coherente ni lógica. Algunos dicen que en la medida que la persona va siendo consciente, sobre todo porque es un adolescente, de lo que está produciendo, en la medida que el adolescente también crece y va madurando, este tipo de procesos van cada vez a más, a menos perdona, van disminuyendo hasta que cesan. Esto es un poco lo que ocurrió en este caso. Pero estuvieron muchísimo tiempo, años, sufriendo este fenómeno, sin saber cómo atajarlo o qué hacer con él. Y como decíamos anteriormente, Laura el fenómeno cesó, cesó repentinamente son fenómenos que suelen empezar y acabar sin motivo sin un preaviso de golpe y porrazo ...y es verdad que en este caso ocurrió lo mismo... ...fíjate que sí que es cierto que cuando ocurren estos fenómenos... Eh, ...como decía, hay una parte de vinculación a alguien... ...en un estado alterado de conciencia... ...suele coincidir con un adolescente... ...en esa época en que las hormonas y todo está revolucionado... ...pero también hay otra variable que suele ocurrir... ...que también ocurre en este caso... ...y es que de alguna manera eh, la persona que provoca el fenómeno... ...se alegra de él... ...no es tanto que obtenga un beneficio directo... ...pero sí que se alegra de producir ese caos, ¿no?... ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Hablamos de un adolescente que tenía serios problemas de conducta. Era un adolescente que, aparte de, de todos los problemas psicológicos y tratamientos que había seguido, también había ido muchas veces a psicólogos por maltrato verbal a sus padres. Era una persona, era un niño conflictivo, un niño que continuamente tenía muchas peleas en la casa y que además tenía te digo, un comportamiento más bien agresivo. Eh, lógicamente, eh, pues esa agresividad es la que él plasmaba en ese poltergeist y el hecho de destrozar la casa, de, de, de amenazar a los padres a través de Sepúlteres, pues eh, le, obtenía, le, obtenía, le hacía obtener a él esa gratificación. Aunque no hubiera un beneficio real, sí que le hacía sentir confortable en esa actitud violenta hacia los padres. Con lo cual, todos los elementos iban a pensar que efectivamente Andrés era el epicentro de todo este fenómeno. Y no precisamente confortables se van a sentir, pero lo vais a intentar desde luego, porque se van a conocer cosas eh, fantásticas, eh, terroríficas, pero se va a hacer confortable ese fin de semana que estáis preparando algo verdaderamente diferente y extraordinario en Prisma. Pues mira, sí, el último fin de semana de enero, del 31 de enero al 2 de febrero, eh, iniciamos una nueva línea apasionante, yo creo, divertidísima, que son los Escape Room de fin de semana. Escape Room temáticos. Empezamos con uno de terror, como no iba a ser así, ¿no? Y, pero bueno, más adelante haremos de otros temas. Podemos hacer tanto de, de crimen y misterio, podemos hacer de diferentes temas, pero este es de terror. Y va a ser en Cantabria. Nos vamos a encerrar en una casa rural únicamente cerrada para nosotros, un grupo de entre veinte y 25 personas a lo sumo, Y ahí vamos a participar en una especie de escape room, en una especie de pasaje del terror, del que van a pasar muchísimas cosas durante todo el fin de semana. Todo centrado en una historia real, en la historia de la casa, en la historia de la familia González Bustamante, que fueron testigos de la terrible tragedia que ocurrió a principios del siglo XX, cuyos ecos aún dicen que resuenan entre sus paredes. Y es que eh, murió mucha gente eh, en, esto, en esta tierra, a raíz de un barco que llegó con una enfermedad, Y, y bueno y en ese en esa misma casa rural hubo varias muertes y dicen que todavía hay a día de hoy secuelas no partiremos de esa historia y desarrollaremos durante un fin de semana fantástico y diferente pruebas emisiones, busca de pistas para resolver el enigma de esta casa. Os puedo asegurar que no os vais a aburrir y además vais a pasar un poquito de miedo, que es de lo que se trata. Así que quien quiera apuntarse a quien le guste los escape rooms y esté dispuesto a pasar un poquito de miedo, ya lo sabe, Espacio espaciomisterio.com, apuntaros al fin de semana de miedo en Cantabria y viviremos una experiencia, la verdad, es que divertida y apasionante y además hay premio para el equipo ganador, lógicamente. ¿Sí? Por supuesto. ¿Lo podemos desvelar o no? Bueno, sí. Eh, a, todos los, a, a todos los componentes del equipo ganador se les regalará un lote de libros de estas temáticas que nos apasionan a todos. Con lo cual, pues bueno, ya sabéis, apuntaros. Eh, no es una experiencia cara porque además el precio incluye absolutamente todo desde la estancia. Todo lo que tenemos que adecuar la casa para esa experiencia, las comidas, las cenas, lo incluye absolutamente todo, incluso el transporte desde Madrid. Y, y la verdad es que yo creo que es una experiencia distinta, divertida y única. Así que ánimos. En espaciosmisterio.com ahí está toda la información, ahí uno se puede apuntar, ahí puede saber eh, qué es eh, lo que va a pasar en qué consiste algo totalmente diferente, totalmente único que se va a hacer a partir de dentro de muy poquitos eh, días y muy poquitas eh, semanas, que la gente acuda ahí a espacio espaciosmisterio.com Laura, la semana que viene seguimos hablando, ¿te parece? Efectivamente, buenas noches a todos. Sí, gracias Chao